Agustín Camisa. Nicolás Rosinski. Rodrigo Lamardo. Sí, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana? ¿Qué? Buena música, caballeros. Los cuatro fantásticos. Los domingos a las 4 de la mañana en AM 870 en www.radionacional.com.ar